Asuntos de Pleno, vamos a hablar con la portavoz del Partido Socialista de Euskadi... ...y también candidata a la Alcaldía del Audio por esta formación. ¿Qué tal, Charo Sarasúa, Egunon? ¿eh? Egunon Arceli. Bueno, pues eh, en fin, ustedes han apoyado la moción de, de Berlohachen... ...también se ha aprobado, pero ustedes se han abstenido... Eh, ...creo que se han abstenido en el tema de la ordenanza local... ...de, de instalaciones de terrazas y, y veladores. Cuéntenos eh, su, su postura en ambos casos. Bueno. Bueno, con la moción de Berlo Hatchen... Eh decir que evidentemente nosotros hemos votado a favor porque durante este tiempo en el que se, se han presentado varios documentos, nosotros hemos estado en perfecta comunicación eh, con ellos. Tuvimos una reunión hace una semana en el ayuntamiento, los portavoces de los grupos, donde allí debatimos eh, eh, punto por punto lo que recogía la, la moción original y había muchos puntos que evidentemente no podían ser apoyados. Nosotros trasladamos a Verlo Hachen eh, qué puntos estábamos dispuestos eh, a aprobar y qué puntos no y decir que hay dos partes. Una parte sería lo que sería la Casa Rosa y su entorno, eh, en la que eh los tres puntos que se recoge la moción, pues estamos perfectamente de acuerdo, incluso con la actuación futura, eh, nosotros ya en los presupuestos éramos más ambiciosos, entendíamos que había que hacer un proyecto eh, que se encardinase con la con la cera de la Casa Rosa, eh, que había que presupuestarlo y si en vez de 60.000 euros pues eran 100.000, pues eh, evidentemente era mejor hacerlo eh, todo de un golpe, pues porque evitas que luego a futuro tengas que hacer otra obra y reparar la que se ha hecho primero, que bueno, siempre sale yo creo que mejor y más económico Y, en segundo lugar, con el tema de los realojos, eh, yo hablé con Álvaro Barrios, el, el portavoz de Berlojache, eh, hace dos días y le trasladamos que, como habían atendido nuestras peticiones, en principio nosotros no íbamos a tener eh, ninguna objeción y no íbamos a posicionarnos de en contra de ninguna manera y que eh, no teníamos ningún reparo en votar a favor, eh, siempre y cuando teníamos que establecer dos cuestiones. Primero, lo que eran los aspectos generales, donde eh, ellos eh, piden eh, que se les mantengan los metros útiles de su vivienda y el carácter de libre, pues eh, teníamos perfectamente. Y en segundo lugar, las cuestiones particulares, pues yo les he trasladado que hay una ley autonómica del año 2006 de suelo y urbanismo en Euskadi y, y bueno, ahí se establece cómo se deben hacer eh, esos realojos y por supuesto eh, que es la administración que asuma en todo caso ese coste de realojo o la indemnización económica si hubiera en algún caso algún acuerdo previo. ...hay que debatir esto en un futuro... ...nosotros vamos a estar ahí... ...son condiciones más particulares... ...establece la ley... ...además el, el actual Gobierno vasco... ...aprobó una orden... el 28 de marzo del 2010... ...donde se establece claramente... Eh, ...que los realojados... En ninguna, ...de ninguna forma... ...tienen que ser perjudicados... ...y siempre hay que salvar... ...todas las dificultades... ...y que se tienen que establecer... ...convenios eh, de esos realojos... ...entre el Ayuntamiento... ...y eh, los vecinos... ...donde se contemplen... ...las distintas cuestiones... ...por lo tanto... ...nosotros en ningún momento... Eh, eh, teníamos el motivo para votar en contra, lo hemos explicado y quiero decir que eh, creo que ha habido algún grupo político que dice que nosotros hemos cambiado de opinión, sabe Berlo Hachen, sabe su portavoz que eso no es así, además yo con el alcalde hablé hace dos días, le trasladé que nosotros íbamos a votar a favor y en ningún momento hemos actuado de ninguna manera ilícita, siempre eh, con corrección, con educación, con respeto, que agradecemos a Berlo Hachen el respeto que se nos ha tenido, las conversaciones que hemos mantenido y luego este debate tiene que continuar en un futuro porque nos se queda aquí.